Si sí, así es como he vivido Desde que mamá me parió a este mundo Mataron con rosado el color de mi rumbo Después de varias semanas de ausencia Vuelve María Diversa al aire del enredando Terminó la campaña electoral y tenemos nuevo presidente electo. Se le puso un freno al neoliberalismo y a sus políticas de miseria, saqueo y hambre que en estos cuatro años profundizó la crisis económica y social. Hay un amplio sector de la sociedad que le pone fichas y esperanzas a este nuevo ciclo de peronismo que arranca el mes que viene. Nosotras, desde el feminismo... Sabemos que más allá del color que tenga el partido que gobierne, vamos a tener que seguir en las calles reclamando, denunciando y visibilizando las realidades de quienes habitamos estos territorios. Sabemos que la transformación social que necesitamos para vivir una vida digna y libre de violencias tampoco va a estar en la agenda del nuevo gobierno. Por eso consideramos necesario y urgente seguir trabajando colectivamente para poner sobre la mesa las problemáticas que atravesamos y trabajar juntos en buscar herramientas que aporten a esa transformación de mujer me cree en pierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna, más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas En este micro les traemos las voces de Daphne Sorach, música, cantautora, oriunda de Guatimosín, provincia de Córdoba, y de su compañera Victoria Gallegos, quienes vienen aportando hace varios años desde el arte, herramientas para trabajar Educación sexual integral en las escuelas Lo que hacemos es presentar el espectáculo como un disparador eh, Yo hago toda la parte musical y Vicky hace toda la parte visual El uh -huh. espectáculo es audiovisual Yo voy contando más o menos de qué trata cada canción La temática que atraviesa Y es eso, un disparador uh -huh. Para ver qué pasa Pasaba eso, que quedaba el concierto, así como, sí, quedaban por ahí con la cabeza medio volada, con un montón de preguntas, con un montón de dudas. Y en algunas escuelas sí se hacían actividades después, los docentes y las docentes. Decían, no, bueno, yo quiero, a mí este tema me viene bárbaro tra para trabajar tal cosa en tal materia. Uh -huh. Entonces, pero eran muy pocos lo, en los que pasaba. Entonces los docentes nos decían, che, pero ¿por qué no hacen ustedes actividades como para tener un soporte ahí... Eh, didáctico y mm. nosotros decimos, no, o sea, no, de ninguna manera no, no, no estamos capacitadas para hacerlo a fin del año pasado se cumplían tres años de gira y uh -huh. en, todo el mundo nos decía, che, ¿por qué no hacen un libro contando el viaje? Claro. y ahí fue cuando dijimos bueno, dale, vamos a hacer un libro pero no con, con las aventuras de viaje sino con esto que, que está siendo como una necesidad eh, uh -huh. después de los shows Y empezamos a pensar en toda la gente que habíamos conocido en el viaje, quién podía hacer la actividad de qué canción. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para una de las canciones que se llama El futuro y el mar, que, que trata la temática de la ecología, uh -huh. dijimos, bueno, esta actividad la tiene que hacer Nancy Januso, que es de Santiago el Estero, que es bióloga, trabaja en la universidad y nosotras hemos tocado ahí. Uh -huh. Y así fu fuimos pensando todas las personas que, que a nosotras nos parecía. Y lo mismo con los dibujos, porque también como... Como es visual, también queríamos que en, que en el libro esté sí. estén los dibujos, así que también empezamos a convocar a dibujantes que habíamos conocido en el camino. La gente come gente, camina indiferente, se y se le sangra. Sujeta a la hora, seguía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve bonita el norte fantasía, la vida no se compra. Las primeras así respuestas que tuvimos de la escuela fueron súper interesantes de, de las cosas que salen de, de solo cantar una canción. Eh, a veces después del, del espectáculo, cuando se copan y tienen ganas y no les da vergüenza y qué sé yo, nos preguntan un montón de cosas, eh, entonces se, se, se entabla ahí como un, como un diálogo muy interesante. Y las temáticas que abordan las canciones son temáticas que me atraviesan a mí como parte de la sociedad, como uh -huh. diversidad, género, derechos humanos, medio de comunicación, ecología. Uh -huh. Bueno, hay una canción que habla de la trata de personas. Empezamos uh -huh. a dar cuenta, por ejemplo, después de un show, como los chicos, las chicas empezaban eso, ¿no? A acercar, eh, a contarle... A, o por ahí le escribían después del show al otro día por Facebook. Che, Dafne, mirá, yo también eh, soy gay, pero mi viejo, tal cosa, tal... <risa> y tipo, y empezó a pasar todo eso. Sí. Y la verdad que eh, esa cuestión de ver cuando salen lo, los adolescentes transformados del espectáculo, los docentes también que entran con esa expectativa que no saben qué va a pasar y pareció alucinante porque sin querer realmente fue todo bastante como surgiendo y como fluyendo uh -huh. este, de, de justamente llevar esto, ¿no? de lo de la música con contenido, de la música para transformar y empezamos a, a, a charlarlo también entre nosotros a ver cómo uh -huh. plantearlo para para realizar también presentaciones para docentes, claro. invitar a los docentes a llevar la música y cualquier disciplina <risa> artística a la, a la al cole. Uh -huh. Entonces también nosotras nos fuimos super transformando claro. en el viaje desde que salimos. Nosotros en cada después de cada función salimos transformadas un montón y uh -huh. que y en, creciendo en cada, cada experiencia, digamos. Sí. Y eso es lo que nos enriquece también, ¿no? De, de ir a la escuela. Claro, es como es sí. hermoso sentir que estás haciendo algo también que al otro lo está transformando, le está abriendo la cabeza, le está haciendo pensar, reflexionarse, preguntarse. Y bueno, eso creo que es lo que más nos empuja, nos estimula, mm. no, no, nos alimenta. ¿Cómo puede ser que desaparezca un parente? Yes. În un pañuelo la fe mueve montañas de oro y plata El mal está en el suelo, es líquido y es negro Desata cada guerra con otra farsa Lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan Nos roban hasta el aire que se respira Espejos de colores se llevan nuestro pobre, Nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta Sed, ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? María Diversa, una perspectiva feminista de nuestras realidades desde el Valle de Punilla.